y que después terminan pasando estas cosas, ¿no? Más en un año de sequía y tan riesgoso como este, el, el cuidado tendría que haber sido mucho mayor, pero un cuidado y, y unas limitaciones del uso de fuego que tengan en cuenta a esos productores, ¿no? Que los obligue a morirse de hambre porque esos, porque esos animales mueren, ¿no? Y eso me parece interesante para que lo pensemos, porque a veces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 que también están en una situación digamos, desamparados Sí, que, que en un punto eh, digo que tal vez esto con vos, eh, esta complejidad o verlo un poquito más en fino